Estamos eh, transcurriendo en este momento de un hecho político, ellos que han transmitido en diferentes medios que nosotros estamos siendo políticos. Con esto. La verdad es que hoy estamos ante la presencia de un hecho político muy importante, un hecho político que viene a pedir por el, un derecho de los trabajadores que es la jubilación y donde hemos podido lograr eh, consensuar con, entre todos los sindicatos que estamos, repre, tenemos representados dentro de la municipalidad, un pedido en conjunto lo hacemos acá con SOEN, con PCN en este momento, pero también había dado su parecer al respecto a ATE, ayer en una reunión que tuvimos en el salón de SOEN, donde consensuamos entre todos, pedirle hoy, presentarle esta nota al Interior Intendente y una que le vamos a presentar al Consejo Deliberante, eh, que le damos un plazo de 10 días para que adhiera a la ley 2954, porque consideramos que la ley que contiene a los compañeros y a las compañeras, es planes sociales que están trabajando en la Estado de Mutualidad. la nota? No, la verdad es que hemos pedido al intendente o a algún secretario que nos atendieran. No, no. La respuesta que nos dieron es que la entreguemos promesa de entrada, así que, es lo que eso es lo que vamos a hacer. ¿Le salió a decir eh, Aguirre que él este, tenía intenciones de adherir a esta ley. Este, ¿Ustedes cómo lo toman a esto y eh, si es también una ayuda para ustedes? Yo le pediría que las intenciones las haga realidad y que firme la decisión que tiene que firmar. Por eso nosotros le venimos a pedir que en un plazo de 10 días le haga, lo haga efectivo. De caso de no hacerlo, nosotros seguiremos con algún plan de lucha, algunas acciones al respecto, hasta que cumplamos el objetivo que queremos. ¿Esta ley es la única, este, la única que, que, que le conviene... El al... compañero planes sociales. es plan de social. Bueno, ahí escuchábamos, mínimamente la palabra...